Saludos desde la sintonía de Berrios, fari Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Estamos a jueves 22 de noviembre del 2018, 3 minutos sobre el punto de las 20 horas, 13 minutos sobre el punto de las 8 de la tarde. Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Programa que también lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. En la misma franja horaria de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la tarde, en el mismo dial 100.8 de Berrio Zarirratia, pero eso sí, en difusión en repetición. Y en cuanto concluye el programa, lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página que tenemos en Facebook y a la página que tenemos en Twitter. Además te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica Berriozari Ratia y en twitter.com barra euskalmusica. Y también tenemos una página en Instagram donde te colgamos las fotos con los grupos y solistas que pasan por aquí por euskalmusica a presentar sus discos. En el programa de un jueves 22 de noviembre en directo, sábado 24, domingo 25 de noviembre en Redifusión, escucharemos a Madi, a Ara y a Eche. Y además tendremos visita, la visita de la formación de Iruña Babaz, Will Destroy Your Planet, que vienen a presentarnos lo que es nuevo trabajo discográfico Ariaren a Viadurá, Un álbum en el cual te vas a poder encontrar nueve temas grabados en los Estudios Averín durante el mes de septiembre de este año 2018. Tendremos por aquí, por los Estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música, a el guitarra y voz de la banda Eymar Uberetagoena. Que nos presentará este nuevo larga duración a la trayectoria de esta banda y hablaremos del concierto que mañana van a dar en Chinchari, aquí en Iruña. Todo esto es el contenido de esta nueva edición de Euskal Música, ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 20 21 horas, 8 9 de la tarde, en redifusión los fines de semana, también en la misma franja horaria de 20 a 21 horas, pero eso sí, lo dicho, en redifusión, en repetición. Y vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música y lo vamos a hacer con nada más y nada menos que la formación Madi que es un proyecto que inicialmente estaba compuesto en solitario por la ataundarra Madi Noguera y que desde 2017 ha tomado formato de banda El nuevo disco Yin Yang viene con 10 nuevas canciones compuestas durante este último año en el local con Mimo con un sonido más contundente pero sin perder su carácter Este disco, grabado y mezclado por Carlos Osinaga durante los meses de julio y agosto del 2018 en el estudio de Bomberenea ha visto la luz el mes pasado, el mes de octubre y hay que comentar que en diciembre estarán el día 7 en Durango y el día 15 en Ataún. Nos quedamos pues con este nuevo proyecto musical inicialmente eh, comandado compuesto por Alataundarra Madi Noguera y que de, desde el año pasado pues ha tomado formato de banda. Así que es el primer trabajo como banda, el álbum Yin Yang del te extraemos los temas, es está aquí te y qué zurraca Pues ahí estaban sonando dos de los temas Incluidos en el nuevo trabajo discográfico De Maddy, el álbum Yin Yang Los temas está aquí, es Takite y Gesurrak Y ahora nos vamos con la formación Ara Una formación que tiene nuevos componentes John Kirru y Parraguirre es el único que se mantiene es el centro neurálgico de la creación de este proyecto ahora ha confeccionado un nuevo equipo para seguir bregando por los mismos vericuetos musicales John Kirru y Parraguirre Bolí Lascano y Miquel Arrieta ahora Vuelve a mostrarnos en su segundo disco, Errotag, su doble pero homogénea personalidad musical, rock intenso, hardcore, metalpunk, stoner y heavy. Serán las principales bazas ágiles y sonadas que nos vamos a poder encontrar en este nuevo trabajo discográfico para este trío. Aitor, Miquel y John. El álbum Errotag, de él te extraemos los temas, Tennessee y Bacarriquez. La música de Ara con este nuevo trabajo discográfico Segundo larga duración El álbum Errotak Ahí estaban sonando los temas Tennessee y Bacarric Y ahora nos vamos con Iñaki Echesarraga Eche Que ha explotado como una estrella Ha reunido toda su energía En estas siete nuevas canciones Y nos viene con su sexto álbum de estudio Producido y grabado por el productor Yagoa Orma Echea En los estudios Taom de Bilbao Y se puede decir Que esta explosión es el mejor álbum editado hasta la fecha por el músico Berristarra Nos quedamos con este nuevo larga duración El álbum se hace llamar Supernova Siete temas Lo presentó el día 6 en Durango Y tiene fechas, fechas también interesantes Que ya os iremos desgranando en sucesivos programas Lo dicho, nos quedamos con este nuevo álbum Supernova de Y del texto extraemos los temas Nekatunais y suri Shuri Shukberak nekatuna iz bidea bakarri kegiten nekatuna iz eskutik heldu gabe ibiltzen nekatuna Ise berriak bilatzen Nekatu naiz Amilde gitik erortzen Bizi erdi dara mat bilatzen Ta orain dikezdu Nekatu naiz Nekatu naiz Bide handagoen arri bakarra behin eta berriziotzeaz Nekatu naiz Korrontearen aurka etengabea raune egiteaz Nekatu naiz bai, lotala joatean Gauero gauza berari, bueltak emateaz nekatu naiz, bai, zutaz, nekatu naiz. Eta orain arteko guztia aldatzeran oa, birean galdutako ametsak berreskuratzeran. HISTORIO Su su que manseñion eteneciñada visiarenaia amais atea sin salyascotan en unerocoa visiarena na un Lehen pausoak irakatzi Asieratik bidezu zenetatik Inyori gaitzik ez egiten Elkarmaitatzen irakatzi Ekiteko bere torkizunari Zenbe alabendatik zuk zere gingoz zenuke zure alboan edukitzearen zure bizia enbaterko gai izango zinen aien ametsak betetzearen truke zin izango dizu naiko ainoiz eskertu Berekatik egin duzun guztian Ama hona bezala Beti bilatu duzu Beraren zatonen izango zena Xemea labengatik Zer egin gozenuke Zure albor Koitzak berean, haukeratu beha. Betizango zara, amari Baina utzi horain, berak eginde zan. Betizango zara, amari Ahí estaba sonando la música de este señor, la música de Iñaki Etze Sarraga Etze, que vuelve con nuevo trabajo discográfico de estudio, sexto álbum, el álbum Supernova, y ahí estaban sonando los temas Nekatunais y el tema Nekatunais. Shuri Shuk Berak. Y ahora nos quedamos con ellos, nos quedamos con Babas Wild Destroyer, Planet Banda de Irunia, nos quedamos con Eimar Ubereta Goena, guitarra y voz, que ya lo tenemos por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por Euskal Música para hablarnos de este nuevo larga duración, titulado más concretamente Argiaren Abia Durá, para hablarnos de la trayectoria musical de la banda y por supuesto para hablarnos del concierto que mañana van a hacer en Iruña en Chincharri.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 Con el tema Ur Azpiko Tanta se abre lo que es el nuevo trabajo de estudio para la formación Baobats Will Destroy Your Planet, un disco en el cual te vas a poder encontrar nueve temas. Para hablar de este nuevo trabajo, de los discos anteriores, de, de la trayectoria de la banda, de los conciertos, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa buscar Música, Aymar, Guitarra y Voz, Zarrachaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a comenzar, si te parece, hablando un poquito de los inicios de la banda, Baobats Will Destroy Your Planet cuando se forma cómo se forma la banda pues la banda se forma en el 2014 exactamente en el cuchacul en septiembre del 2014 estábamos en ecoactiva batería y yo eh, escuchando la música que, que había ahí no en el festival y en eco me comentó pues eh, Este tipo de música nos se hace en euskera. ¿por qué no nos animamos si hacemos algo indie en euskera o lo que sea? Y le dije, vale, también estamos como estábamos en las condiciones que estábamos en el festival y al día siguiente, desayunando, le tuve que repetir la pregunta, ¿Es, ¿esto va para adelante o es broma? O qué? <risa> y, y sí, sí, seguía para adelante y en un mes grabamos la primera maqueta. Uh -huh. eh, tenéis dos discos anteriores, un EP y un larga duración homónimos. Cuéntanos un poquito cómo fue la aceptación por parte de la gente pues de la salida de esos discos y de los conciertos que vinieron detrás del EP y del primer trabajo, digámoslo así. Sí, como te comentaba, es algo, queremos ofrecer algo nuevo ¿no? en euskera, y, y en la zona donde se escucha música en euskera igual no están acostumbrados a escuchar este tipo de música, y al revés, donde están es acostumbrados a escuchar música de este tipo, hindi y así, no están acostumbrados a escuchar en euskera, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que es un poco nuevo en terreno de nadie, que nos está costando un pelín, pero el que engancha, la verdad es que nos ha seguido y siguen o sea, nos sigue. Uh -huh. eh, hablando de este tercer disco que contiene nueve canciones, la música va desde el estilo pop de los 70 hasta un breed pop. Que, cuéntanos un poquito por qué estos estilos son los que más habéis oído vosotros. Sí, sí, sí. Desde principio, bueno, nos movíamos en esos estilos, teníamos claro lo que queríamos. Y sobre todo este último disco hemos tenido muy poco tiempo por, para hacer porque decidimos grabarlo en mitad de julio y en agosto hemos tenido que componer la mayoría de los temas, grabarlo en, en septiembre y lo teníamos ya en la mano para el 8 de octubre. Y he ido muy rápido pero eso también creo que ha, ha hecho que hayamos sacado todo más de las entrañas ¿no? y, que, y que haya salido algo como más nuestro, más personal. Y bueno, tampoco le hemos dado más vueltas de lo que ha salido. Es lo que escuchábamos, las referencias que tenemos, pues tipo Stone Roses o si echamos para atrás hasta los Beatles, ¿no? Por las armonías vocales, por, por melodías un poco happy, digamos, ¿no? de, de pops amables. Pero es un poco eso. Por eso, porque como has comentado antes, este estilo de música es muy difícil que se escuche en euskera. Sí, pero yo creo que poco a poco también se está abriendo cada vez más y, y bueno... Uh -huh. Poco a poco <ríe> Dos años después de editar el anterior disco, eh, volvéis con este tercer disco de estudio eh, ¿Cómo ha sido la preparación antes de entrar en el estudio? Pues como te he comentado antes, muy rápida, muy rápida Porque llevábamos año y medio sin tocar en directo eh, Y tenemos ganas de hacer cosas nuevas, pero por una cosa por otra Sobre todo por, por mi trabajo, que me ha tocado ir fuera o estar bastante leo No hemos podido ensayar mucho ni ponernos a componer. Y por eso también fue la decisión de, venga, ya, lo hacemos ya. A veces bajo presión trabajamos mejor uh -huh. y, y casi así ha sido, ¿no? En poco tiempo hemos sacado todo. Luego también Iñaki Yarena y Liria Aranguren, que son los que nos han producido el disco, uh -huh. han hecho un trabajo bestial en septiembre en las mezclas, casi ni dormían. O sea, todo muy muy rápido, pero muy bien, claro. ¿no? Uh -huh. metidos en el estudio, disco grabado en Estudio Saberín. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el proceso de grabación del disco? Cuéntanos un poco el tiempo que estuvisteis en él, en el estudio. Pues desde eso, desde que decidimos grabar, Iñaki vino al local un par de veces porque no solo hace de mezclas o de grabación, sino que también hace de productor y nos ayuda mucho, sobre todo a, a la hora de estructurar los temas. De, pues aquí lo pon pondría o quitaría este estribillo o no uh -huh. repetiría esta parte o En ese sentido también nos ayuda mucho y una vez teníamos las canciones ya estructuradas nos metimos a grabar los combos, que era en eco de batería, yo a la vez, porque no teníamos ni bajista ni sinte entonces, uh -huh. y, y luego otro día vino eh, Tavero, Javier Indurain, que nos ha hecho los bajos, eh, y luego los sintes hemos ido metiendo también, dependiendo de las mezclas, luego la, las capas de voces. Uh -huh. Uh -huh. ¿Habéis tenido alguna colaboración en las canciones, maquetación, fotos del disco...? Pues las fotos nos ha hecho desde Tripolante Produce, Laura, y bueno, Tavero, lo que te he comentado, sobre todo uh -huh. con los bajos, y, y el diseño de la portada nos ha hecho el Edmundo de Irujota. Eh, siguiendo, hablando un poquito de lo que es este tercer trabajo, The Babots Will Destroy Your Planet, eh, cuéntanos un poquito de qué van las letras de las canciones de este tercer trabajo, de estos nueve nuevos temas. Sí. Pues no son grandes reivindicaciones, ya, no sé, son cosas que tenemos día a día, sentimientos, miedos, preocupaciones, no hay, no sé, un poco por coger una referencia que la gente igual lo tiene más claro, pues las letras de los planetas o así, ¿no? Que pues pueden ser un poco de... Eh, ¿Letras realizadas todas ellas por la banda? Sí, tanto por Eneco Arquetibate o como yo, como yo, vaya, en este uh -huh. caso. Eh, ¿Y qué habéis tenido de referencia, de inspiración para sacar las letras de los temas? Sí. No sé <risa> no sé. Son no sé cosas que tenemos En la cabeza y que han ido saliendo al hacer tan rápido también ha sido así Como una vomitona ¿no? de, de sentimientos, de miedos y de todo que, que así ha quedado Pues si te parece, antes de meternos a hablar de los conciertos eh, Vamos a escuchar otro de los temas Incluidos en este tercer trabajo de estudio uh -huh. eh, ¿Cuál le gustaría A Imar, guitarra y voz de la banda? escuchar Pues así como primeras, por ejemplo La sureada, que es el tema del disco pero a la vez es la, la canción más antigua de, de las que compusimos y creo que es un poco el puente del disco anterior a éste. Mm. Seguimos con la formación Baobats Will Destroy Your Planet Más concretamente con el guitarre y Voz Eymar en el programa Musical Música de berriozar Berriozari Gratia eh, Vamos a meternos ahora a hablar un poquito de los conciertos eh, ¿Cómo tenéis pensado presentar este disco? ¿Vais a incluir todo entero? ¿Vais a meter temas del EP, del primer larga duración? Pues los primeros dos conciertos que hemos hecho Que son con Nera Batera, tocamos en el Café Anchoque Bilbao y en el Loca de Donosti Por, también tuvimos tiempo limitado y tocamos las nuevas canciones de este último disco y añadimos tres del anterior. Eh, mañana, que tocaremos en el Chincharrí, eh, haremos algo más largo, ya que tocamos solos y tocamos en casa, haremos algo más largo. Y luego en, en Vitoria, que tocaremos el día 29... Uh -huh. Eh, volveremos a hacer la parte de Rusia porque también tocamos con Era Batera y tenemos que ir ajustando los tiempos. Uh -huh. eh, ya habéis comenzado, como más comentado, los conciertos de presentación del disco. Habéis estado en Billboard, Donosti, y mañana estáis aquí en casa, en Miruña, sí, en eh, es. Chicharri. ¿Qué nos vamos a poder encontrar de esta formación de Baubath, Quill Destroy Your Planet? Pues por, por primera vez, ya los anteriores dos conciertos también, pero ahora por primera vez somos cuatro, ¿no? porque En este disco he tenido más tiempo de meter guitarras, he metido más capas de guitarras y más arreglos y para defender eso en directo hemos, hemos contado con Chemi, uh -huh. se, ha, bueno, se ha sumado al grupo y está también. Ahora por primera vez somos un cuarteto el, el grupo y bueno, yo creo que algo mucho más atmosférico que el anterior, más trabajado, bueno, no sé, yo creo que bueno, lo mejor es que vayan. Uh -huh. Eh, aparte del concierto de mañana en Iruña Ya has comentado que también eh, Tocáis en Gasteiz Y aparte de estos dos eh, vais a seguir presentando más discos ¿Tenéis ya cerradas algún que otro concierto? Pues tocamos también en Durango En el Durango con el día 7 de diciembre y ya estamos cerrando para el 2019 pero todavía sin fechas concretas tenemos que hacer ahí un ajuste de cosillas ¿sí? uh -huh. eh, Ya que estamos hablando de conciertos, ¿se acuerda Eymar eh, cuando fue el primer concierto que dio, la primera vez que se subió encima de un escenario? Sí, sí, sí, fue, bueno, el, el día exacto no te sabré decir, pero pero fue en el, aquí en Iruña, en el subsuelo, con el grupo este, fue en Iruña, en el subsuelo y... Sí, fue curioso porque teníamos pensado otro día de presentación y nos llamaron para tocar en el subsuelo porque era un mini festival que habían hecho, el Chukrut Festival, uh -huh. y dijimos, venga, pues tocamos también. Y fue como dos semanas antes de, de lo que pensábamos, ¿no? y todo muy precipitado también. <risa> el disco ya está en la calle, Argi Arena, Vía Durán. Eh, uh -huh. ¿De qué manera se puede conseguir de forma física? Pues no, por ahora en los conciertos, y en Durango también estará, Eso y luego, bueno, si os ponéis en contacto con nosotros a través de Bandcamp, Facebook o lo que sea, también intentamos haceros llegarlo. Un disco que como claro. los discos anteriores no tiene sello. No, desde el principio teníamos claro que iba a ser autoeditado. Eh, bueno, pues, conocemos un poquito también cómo, cómo va todo de, uh -huh. de, las, de las discográficas y así, y, y bueno queríamos que todo se mantuviese como bajo nuestro control, que todo siguiera bajo, me pues, chupo, que siguiera siendo nuestro, ¿no? Sobre mm -hmm. todo. Color de gorizco, la rosa Jo ez zmartu dut iku Zeru argi gehierek Eh, nuevos temas cargados de pop de los 70 Britpop, pop eh, pero eh, para aymar hay alguna canción que le guste más que las demás por alguna cosa en especial no no sé eh, igual lenta es que es más novedoso no como algo un poquito más diferente lo que hacemos más ambiental más luego además eh, ñaquilla arena el productor lo ha mezclado de manera diferente lo que con una técnica que se llama binaural uh -huh. que tú, sobre todo cuando escuchas que en un estéreo abierto, un casco, o lo que sea, que no es sólo so abierto en estéreo, sino que se van moviendo las cosas, ¿no? Y, no sé, me parece curioso. <risa> eh, para contactar con la banda, algún teléfono, redes sociales... Sí, pues está todo en, en el Bandcamp, sobre todo, el bauappswilldestroyourplanet.bandcamp.com. Uh -huh. Ahí está nuestro contacto y si no por Facebook, Instagram, Twitter. Uh -huh. Y ahí está también, eh, creo, el EP y el disco anterior, ¿no? Sí, sí, subimos todo ahí, vamos uh -huh. subiendo. Y pues antes de ir acabando con la entrevista Algo que me haya dejado, Eymar que quieras decir? No, que mañana se anime todo el mundo al Chinchari A las 9 y media, a partir de las 9 y media Que estaremos ahí dándolo todo Eso es, mañana viernes 23 de noviembre en Chinchari eh, Presentación de en a Viadurá Nuevo trabajo de Baobats Will Destroy Your Planet Eymar, gracias por haber venido Es que hay eh, Suerte con el disco, que todo, iba, que todo vaya bien Y ah, bueno. a ver si mañana nos vemos en ese concierto Vale, gracias Arta zazno edagia Luma horriak uškot Ga wasartu data bia argibate norbita Tena de saber tuan me o coshugar honeta mundada caspora entrevista que hemos mantenido con uno de los componentes de la formación de iruña baobats will destroy your planet más concretamente con el guitarrista y voz de la banda aymar para pues eh, presentarnos este nuevo trabajo discográfico arguiar en para hablar también un poquito de la trayectoria de la banda del concierto de mañana En Iruña, en Chincharrí y de muchas cosas más. Y con ellos ya ponemos el punto y final a una nueva edición de Euskal Música, la edición de este jueves 22 de noviembre en directo, sábado 24, domingo 25 de noviembre en redifusión, en repetición. Hemos escuchado a Madi, a la formación Ara, a Eche y hemos hablado, lo dicho, con el vocalista y guitarrista Babats Will Destroy Your Planet. Eymart. Y recuerda que dentro de 7 días Volvemos a compartir contigo Más música y lo vamos a hacer Con entrevista Lo vamos a hacer con la visita de la formación de Iluña Leiotikan que después de 6 años Regresan con nuevo trabajo discográfico Bajo el verso llamado Non Saude Eso será dentro de 7 días Ahora te decimos adiós y lo hacemos con lo nuevo De Uncha Lasai las Hasta la semana que viene Saludos, sagur Música usar iratia en el 100.8 dfm